fallo judicial declaró inválido el veto de Miley a la ley de emergencia en discapacidad. Fue dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, ante la presentación de los padres de dos chicos con discapacidad. El juez dijo que el gobierno tiene la obligación de garantizarles la atención y que el derecho a la salud está por encima de las cuestiones presupuestarias. Además, advirtió que el veto es arbitrario y viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales que el Estado está obligado a cumplir. La decisión del juez beneficia a este caso puntual, aunque marca un primer antecedente judicial inmediato. ...contra el veto. Mientras tanto, hoy, desde las 19... ...se realiza una vigilia de velas... ...en la Plaza de Mayo... ...para reclamar que la Cámara de Diputados... ...en su sesión de mañana... ...rechace el veto de Miley. Van a participar de la vigilia familiares... ...organizaciones y también artistas... ...que vienen brindando su apoyo... ...a la lucha por la ley. Como por ejemplo, el músico León Gieco... ...y la actriz Lola Bertet. Hola, soy Lola Bertet... ...actriz y madre de un niño con autismo... Por favor, gobernadores y legisladores, ratifiquen su voto en contra del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este martes a las 19 horas estaremos haciendo una vigilia en Plaza de Mayo y el miércoles a las 11 de la mañana nos encontramos todos en el Congreso. Tengan dignidad, apóyennos, acompáñennos. La Ley de Emergencia en Discapacidad tiene que salir y es ya. Hola, soy León Gieco, y quiero decirles, no veten a la discapacidad. El 19 de agosto, vigilia en Plaza de Mayo. El 20 de agosto, nos movilizaremos a Plaza Congreso para reclamarles a los diputados que rechacen el veto presidencial contra la ley de emergencia en discapacidad. No los dejen solos. Gracias. Hoy entonces a las 19, vigilia de velas en Plaza de Mayo contra el veto de Miley a la emergencia en discapacidad. Mañana desde las 11, movilización al Congreso para apoyar el rechazo al veto que se va a tratar en la sesión de la Cámara de Diputados. Recordemos que se necesitan los dos tercios de los votos para lograrlo. La renuncia por los bajos salarios en el Garrahan ya suman 242 desde que gobierna Javier Milei Los profesionales del hospital volvieron a manifestarse ayer para reiterar el reclamo por la grave situación que atraviesan Lo hicieron con una conferencia de prensa en la puerta del hospital en la que reclamaron también que el Senado convierta en ley El proyecto de emergencia de la salud pediátrica y de las residencias que ya tiene media sanción de diputados Allí advirtieron que no hay más plazos posibles No hay más plazos posibles. No podemos seguir viendo cómo profesionales altamente calificados abandonan el hospital. Cómo se desintegran equipos interdisciplinarios y cómo peligra nuestra capacidad de dar respuesta a las necesidades de salud de la infancia. Nuestro compromiso con el Garrahan y con la salud pública permanece intacto pero la vocación por sí sola no alcanza. Se necesitan condiciones de trabajo dignas, con recursos suficientes y sostenibles en el tiempo para conservar este modelo de excelencia que garantiza la atención de toda la red pediátrica del país. Asegurar estas condiciones y la cantidad y calidad de los recursos disponibles ...es responsabilidad de las autoridades... ...del Ministerio de Salud de la Nación. La gravedad de la situación aumenta. Conferencia de prensa que brindaban los profesionales... ...del Hospital Garham. Y para hoy, en el Senado, está previsto... ...el tratamiento en comisiones del proyecto... ...que declara la emergencia de la salud pediátrica... ...y de las residencias a nivel nacional... La intención de los bloques de oposición es dar dictamen al proyecto junto con el del financiamiento universitario, ambos proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados. Vamos ahora a Formosa, porque allí, como en otros lugares del país, los docentes universitarios rechazaron el aumento del 7,5% en 6 meses, en 6 cuotas, que fijó el Gobierno Nacional. El informe de nuestro compañero Guillermo Guillén, desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes de la comunidad Farco. Docentes universitarios de Formosa rechazaron el último aumento salarial impuesto por el gobierno de Javier Milei. Vilciedes Olmedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa, ATUNF, mostró su disconformidad con el 7,5% de aumento. Sí, es lamentable, no ya no tienes acostumbrado este gobierno de imponernos cierto aumento salarial, sino una discusión como se ha hecho durante mucho tiempo con otros gobiernos, inclusive con el gobierno nacional de Macri en su momento. no El índice del precio del consumidor, la inflación, fue el 1,9% en julio y a nosotros nos otorgan el 1,3% de julio. O sea que es lamentable, ¿no? Es lamentable la imposición por parte de este gobierno. Además, Olmedo aclaró que el aumento se paga en seis tramos. Sí, entramos en seis etapas. En junio. Julio y agosto, a cobrar con el sueldo de agosto que sería el 3,9%, mm. y después continúa en el mes de septiembre el 1,2% y en octubre y noviembre el 1,1%, y eso es un total de 7,5%, claro. en general o ¿no? hasta directamente hasta hasta noviembre de este año. Si hablamos de junio nada más, no supera los 30.000 pesos. ¿no? El secretario general de ATUNF desmintió la justificación del gobierno nacional, el cual dice que ya se les dio un 345% desde el 2023. No, no es real lo que está diciendo, porque mm -hmm. dice que recibió más aumento con, con el tema de, de infraestructura para la universidad y hay universidades que no pueden abrir algunos laboratorios porque le faltan cosas, o le faltan eh, elementos para arreglar o poner en condiciones esos laboratorios que se están cayendo, algunos edificios que se están cayendo. Es para, los mediáticos lo hacen rápido. Lo difícil es de mentir eso, pero es lamentable, ¿no? Que este gobierno no esté llevando a esta altura, de prácticamente es para, para qué decimos nosotros de cerrar las universidades, ¿no? Que, le, que el, el hijo del trabajador no no tenga una capacidad o una capacitación para ser profesional y pueda salir al mundo para defenderse, no eh, destruyendo lo que es la universidad pública nacional, gratuita y de excelencia del país. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Vamos ahora a Mendoza porque allí el gobierno provincial impulsa una nueva ley de gestión de residuos sólidos urbanos y las cooperativas de cartoneros hicieron oír sus propuestas. El informe de nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina. Muy buenos días Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley para la gestión de residuos. La ley actual data de 1992. Y si bien todos los sectores coinciden en que hay que renovar la legislación, desde las cooperativas de recuperadores advierten que no están contemplados varios aspectos que las involucran. Manuel Tobal es integrante del movimiento de trabajadores excluidos y forma parte de la Federación Argentina de Cartoneros en Mendoza. Estos recaudos pone sobre el debate de la norma que quiere aprobar el gobierno. Eh, a nivel general, eh, hemos visto por ahí unos conceptos que resultan medio, medio ambigüos, que no queden solamente como un concepto eh, orden, que acomode o que suene bonito en la normativa, sino uh -huh. que también se entienda cuál es el, el trasfondo. Pudimos hacer ciertos aportes de cómo veíamos la, las cooperativas estas propuestas que más allá que festejamos y celebramos de que provincia haga una propuesta de actualización de la ley Ipsu y que contemple las cooperativas y, y la inclusión social, sobre todo, que es lo que nosotros por ahí eh, siempre buscamos eh, fortalecer y que que, que se haga que se ponga en valor, Tobal, quien también es coordinador de la cooperativa Entre Todos de Palmira, en el departamento de San Martín, señala la importancia de que cada actor cumpla su parte. Espero que con esta nueva propuesta sí los municipios eh, empiecen a agilizar un poco más la forma de, de administrar los residuos y bueno y que obviamente los materiales que se recuperan tengan un fin social que es justamente lo que nosotros buscamos de la participación de las cooperativas y que el material le pueda llegar a los y las trabajadoras y que, bueno, y que obviamente eviten ya este trabajo que se realiza en los basurales a cielo abierto, que obviamente nosotros como Federación de Cartoneros estamos en contra, nosotros queremos que se cierren los basurales, creemos que es una problemática ambiental y social, por ende creo que hay que pensar también en un sistema alternativo que es esto que planteamos de un galpón o un, un centro verde que esté equipado, que haya un sistema de diferenciada en el occidente. Desde los pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina. Vamos a Córdoba porque en Villa Allende golfistas con discapacidad fueron invitados a participar de un importante torneo en Buenos Aires y están buscando fondos para poder ir. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo. Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy queríamos compartir una gran noticia para el deporte adaptado local. Jeva, golfistas especiales de Villa Allende, informó mediante sus redes sociales que han recibido una invitación para participar del primer torneo nacional de golf para personas con discapacidad que se va a llevar a cabo en Palermo Golf Club, en Buenos Aires, los días 20 y 21 de septiembre. Más allá de la buena noticia, existe de preocupación ya que el costo del viaje es elevado y no cuentan hasta el momento con ninguna ayuda oficial. De no conseguir los casi 2 millones de pesos que sale el vehículo que los trasladará, corre peligro su participación. Julio Ceballos, profesor de Educación Física, forma parte de este proyecto desde sus inicios, hace más de 25 años, el mismo nos comenta algunos detalles supuesto que tenemos de una persona de acá de Villa Allende eh, es de 1.900.000, eh, lo cual nos facilitaría, ¿no es cierto?, ir todos juntos, que claro. eh, de, desde ya eso tiene un valor integral importante, ¿no es cierto?, porque podemos compartir el viaje, como lo hemos hecho algunas veces a Mar del Plata, Salta, a La Rioja, y bueno, realmente disfrutar desde que salimos hasta que volvemos que es lo, lo, lo bueno, ¿no? no es solamente la parte deportiva la que importa, quizás la que menos importa. Entonces, eh, bueno, llamamos a la solidaridad de todos los amigos que siempre nos felicitan, nos saludan, nos admiran, pero en este momento, más que todo eso, necesitamos un pequeño aporte monetario de cada uno para poder lograrlo. Para mayor información sobre Jeva y las formas de colaborar, se puede visitar la cuenta de Instagram Jeva Villallende. La última vez que participaron de un evento similar fue en el año 2021, por lo que esta oportunidad genera un gran entusiasmo en la comunidad. Informo para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, desde Villallende, corazón mismo de las sierras chicas cordobesas.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 Auspicio informativo Farco para vos. ¿Cómo son los créditos personales Credicorp? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Credicorp, alto crédito. ¿La cuota? Baja. Baja no, bajísima. Y sí, con Banco Credicorp tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicorp, movete a un banco distinto. Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria.